dm 2 Lucas, querido, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo viene eso? Bien, a pleno, a pleno. Por suerte, eh, súper entusiasmados ahí con toda la energía puesta. Eh, bueno, lo que va a ser ahora el sábado del Precosquín, así que felices. La verdad que sí. Ni hablar. Bueno, ¿cómo tomaron esta posibilidad? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo recibieron esta posibilidad de estar tocando en este Precoz que es la primera vez que se hace, con 10 bandas que, bueno, da la coincidencia que la mayoría son todas bandas amigas, además? Sí, también, claro, sí, una alegría enorme. Eh, nada, nos enteramos ahí por el Pipo, organizador de este evento, ahí de, de, de Castex. Él nos mantenía más o menos un poco al tanto, así que, bueno, mandamos la la inscripción, ahí completamos datos, mandamos canciones y bueno, después nos enteramos por suerte que habíamos quedado seleccionados, así que nada, una alegría enorme, lo estábamos esperando también, eh, mandamos eso pensando en que bueno, que podía haber una posibilidad de que estemos tocando ahí, así que bueno, realmente se dio y qué sé yo, la verdad que feliz, contentos contento, ahí nos dio energía para continuar ahí con los ensayos y bueno, para ahí un empujoncito para seguirle metiendo. Bueno, en, en un formato que eh, está bueno también, ¿no? Porque es eh, como festival relámpago, ¿no? Todas las bandas tienen tres temas para tocar y bueno, de ahí hay un jurado que elige. También eh, juega bastante el, el tema del voto del público, ¿no? Como el apoyo de, de, de la gente, del público. Eh, así que bueno, imagino que estarán como preparando algo, algo especial, ¿no? Algo bien concentrado en esas tres canciones. Sí, tal cual, tal cual. Se, se prepararon ahí una especie de, de, se preparó como un show, vendría a ser, un mini show cortito, eh, bueno, con esas tres canciones incluidas. Y, y bueno, ahí preparándolo, afilándolo a pleno, metimos ensayos en pico, metimos ensayos acá en Santa Rosa. Eh, ayer mismo estuvimos ahí practicando una especie de coros ahí que vamos a, a meter, en eh, prolijarlos un poquito ahí, preparándonos como para, bueno, para que sea una fiesta. Y que, bueno, cuando nos toque salir a escena, que sea lo, lo mejor posible oh, sí. eh, para nosotros, para dar lo mejor, como siempre, ¿no es cierto? Pero bueno, esta vez tiene ese gustito que por ahí es una especie así de, de competencia también, más allá de que somos todas bandas de amigas, hermanos. Pero bueno, tiene eso también que es como un condimento especial, entonces bueno, hay que salir a, a justamente a demostrar eso, a demostrarlo todo ahí arriba y uh -huh. dejarlo ahí. Y bueno, después el resultado, que sea lo que sea, eso más allá no, no, no sería lo importante, pero... Pero bueno, la historieta es que, que, que la banda quede con buena presencia y, y nada, que sea un fuego ahí la presentación, esto no. es lo que estamos buscando. Ojalá eh, lo podamos sí. lograr. Eh, aprovechar esos tres temas para detonarla, ¿no? Sí, olvídate, claro, sí, sí, sí, sí. sí. Eh, uh -huh. La intención es esa, eh, prenderla a fuego. <risa> Como siempre, pero. <risa> está bien, un poquito pero bueno, incendiario. Que sea una cosa ahí, sí, sí, concisa. Eh, potente, esa, esa es la idea. Ni eh, Decía recién de los coros, eso, ¿qué se puede contar? Porque se ha sumado gente, están, están eh, laburando con, con eh, más integrantes de los habituales, digo, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que se puede adelantar? ¿Qué es lo que se puede contar? ¿Qué hay que guardar de sorpresa? <risa> y no, no, ya está todo tirado a la cancha, así que lo que. Sí, la banda, la formación de la banda es la misma, nomás que bueno, ahora se ha incorporado eh, Larry a las teclas, eh, es un nuevo integrante que, bueno, Larry es el bajista de Yarará, una banda de rock de acá de Santa Rosa también, así que él nos está haciendo el aguante en las teclas, él ya está como parte de la banda de hace bastante tiempo, lo que pasa que, bueno, no hemos tenido oportunidad de salir a tocar, así que no lo hemos podido compartir con él en vivo. Y después, nada, se sumaron ahí dos coristas, eh, Vicky Lovera y La Negrita, así que ellas dos nos van a acompañar ahí en los coros, eh, nada, como por una manera ahí de... de, de de reforzar esa parte ahí lírica que tienen las canciones nuestras y, y darle fuerza ahí a los, qué sé yo, a los estribillos o a los golpes esos de voz que yo acostumbro a hacer, pero bueno, ahí reforzado un poquito con las chicas que siempre fue un sueño para nosotros tener coristas y bueno, en esta oportunidad nos vamos a dar el gusto de llevar ahí a las amigas nuestras ahí de corazón, así que es eh, familia, la verdad. Ni hablar. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo el, el Pesuarza, ¿no? ¿Eh? siempre Mar adentro. Esa es una de las canciones elegidas. ¿Se puede adelantar cuáles son las tres canciones que, que, que, van a tocar? Y las canciones no, no, no, no las vamos a decir, qué sé yo, va a ser una sorpresa, una sorpresa. Ahí. Son las más conocidas, obviamente. Eh, y no, y Pesuarza no entró en esta selección, así que eso quedará para escucharlo ahí desde YouTube, o bueno, qué sé yo. <risas> Bien, pero bueno, ha sido la última, la, la última como grabación ¿no? de, de, de, de, de canción eh, de los DM2, de eh, justamente sí, esta canción sí, que empezó. Sí, claro, así. claro, sí, junto con Humedosa, uh -huh. son los dos ahí corte de adelanto ahí del EP este que estábamos grabando, que bueno, se fue retrasando un poquito, pero bueno, ahora yo... ...espero que a partir ahora de febrero... ...ya arranquemos de nuevo... ...a terminar de cumplir con esta etapa... Eh, ...le van a faltar 3, 4 temas... ...seguramente al, al disquito ese... ...así que nada, lo vamos a completar ahora... ...supongo que después de esta fecha... ...ahora ya del 18... ...ya arrancaríamos a preparar lo que son las maquetas... ...los temas ya están definidos... ...así que hay que maquetear un poco... ...y nada, meterse a grabar al estudio... ...y tratar de darle final a ese ciclo de, de EP... ...¿no es cierto? ...y bueno, y pasar a otra cosa nueva... Que la idea es esa, estamos bastante entusiasmados en seguir y con buena energía, así que vamos a seguirle metiendo para adelante, por suerte. Bien, eh, ¿a qué hora sale el avión para Pico? <risa> <risa> y supongo que tres <risa> y media, cuatro de la tarde. Te iba a decir Ahora el se... tren, te iba a decir el tren, pero ya como que ya viste, lo dejaron ahí de lado, eh, bueno. Sí, sí, sí, ya está reservado el vuelo <risa> charter ahí para DM2, así que es eh, más, nos paso a buscar por casa y todo, bien. los patios <risa> bien, bien, bien no, sí, nos vamos en medio tempranito también porque hay ahí como una obligación de tiempo para estar dos, tres horas antes de cada show así que nada, la idea aparte es ir, compartir ahí con las otras bandas andar ahí dando vueltas yo creo que el marco del festival lo van a poner todos ellos eh, el predio va a estar bárbaro, el escenario va a estar bárbaro el sonido va a estar bárbaro Así que, nada, lo que vamos a andar corriendo somos nosotros las bandas, las 10 bandas que vamos, que sí, tenemos esos 15, 20 minutos de show y desarmar, armar, va a ser medio una vorágine eso, pero bueno, eh, por suerte, nada, estamos felices, contentos, tenemos ganas de ir a compartir, a hablar con la gente, que yo, estar ahí viviendo el momento y nada, que, que sea lo que tenga que ser y nosotros vamos a dar lo mejor como siempre, así que, no sé, felices, la verdad que esa es una palabra que hoy te puedo llegar a decir. hablar Bueno, mucha gente de Santa Rosa viaja para allá, ¿eh? Sí, sí, me ha llegado un montón de comentarios, eh, que va un montón de gente, inclusive nosotros ahí medio que estamos coordinando una combi con amigos ahí, así que mmm, nada, felices, felices que nos puedan acompañar, eh, la gente amiga, la familia que siempre ahí está atrás de nosotros eh, y bueno, en esta oportunidad una vez más se confirma eso que hay familia, hay amistad y bueno, y hay buena energía, así que eh, ese es el plan, ir a pasarla bien Ni hablar, pasar bueno. ni hablar ¿Tenés eh, así algún dato de, de cómo es la grilla y esas cosas O se resuelve cuando llegan ahí? Y supuestamente la pasaban eh, desde Córdoba esa información eh, Yo todavía no sé nada Creo que ninguna de las bandas debe saber Así que no, en esa estamos medio ahí en veremos eh, Sí se han coordinado algunos equipos, cositas Viste, hay detalles internos ahí en un grupo de WhatsApp Que hay entre las bandas eh, pero no se sabe mucho nada más, así que medio una sorpresa creo que va a ser eso. Bueno, buenísimo. ¿Queda algún ensayito más eh, antes de, de arrancar para Pico o ya estaría? Ya eh, no, el ensayo grupal, grupal ya se terminó el otro día, eh, fue el último el otro día, creo que fue el lunes, así que bueno, ayer ensayamos los coros y hoy también le vamos a meter un poquito más a los coros y ya también ya está eh, cortar un poco ahí con la exigencia para empezar a disfrutar esta, esta, esta etapa, esta oportunidad Y el viernes, no sé, eh, disfrutar también, comer algo, charlar y, y bueno Darle también un poco de tiempo a eso, al disfrute, al goce Que también eh, le metimos demasiado estos últimos 15, 20 días Fue bastante estresante, así que es hora de ya relajar, ir el sábado y bueno, y que sea lo que sea Seguro, bueno y disfrutar, como decías antes, ¿no? Sí, sí, pasarla bien, pasarla bien, que eso es algo que hace rato no, no le estamos dando tiempo al goce, así que ojalá este, ahora a partir de ya el viernes, sábado, sea todo felicidad, goce y alegría y ir a tocar. Bueno, brother, nos vemos por ahí, en rato nos vemos y el sábado seguramente vamos a estar ahí en pico también, eh, viviendo lo que es este precozkin King Rock, que es la primera vez que se hace y que ojalá que se siga haciendo, no, pues la verdad que es una, una, una experiencia muy linda, pero aparte una oportunidad muy buena para, para muchas bandas de la provincia. Sí, por supuesto, sí, sí, sí, aparte las bandas están todas re mil buenas, a mí me gustan todas, qué sé yo, más allá de ser amigo de algunos, eh, me gustan las bandas, me gustan los proyectos, las canciones, así que va a estar re bueno. Y está buenísimo eso que realmente se le dé así en los festivales grandes una, la oportunidad a bandas de Lander, así de, la, de las provincias, que por ahí no nos conoce ni el gato acá, así que está buenísimo que, bueno, por ahí nos podamos salir a mostrar y acá hay pasta para rato, en Santa Rosa, en La yeah. Pampa, así que... Eh, joya que se hayan fijado en hacer eso y que bueno, que, pueda, que cualquiera de las bandas vaya para allá en representación de todas Hay, hay muy buenas bandas, ¿eh? hay muy buen rock en la, en la provincia de La Pampa ¿Crees que te tire una primicia? mira eh, decime Mirá, me llega acá, eh, le agradezco a Juan Pablo Bertolini que no sé qué contacto tiene, pero me manda, ¿sabés qué me manda? La grilla de las bandas en el orden que van a tocar ¿Eh? Oh, oh, oh. Ah, ¿se, filtró? <risa> se filtró la, se filtró la, la grilla. Eh, ¿Te, te, te crees? La vamos a decir, porque estamos hablando del precoz King Rock, es importante. La primera <risa> banda estaría tocando a las 8 de la noche. Es Cuerdos. Cuerdos toca primero a las 8 de la noche, a las 20 horas. 20.25, Gisan. A las 20.50, Equilibrio. 21.15 horas, Fénix 44. A las 21.40, que esto que el otro... A las 22.05, Varón B, de General Pico. A las 22.30 horas, Catalina Tom. A las 22.55, Patada en la Nuca. Y a las 23.20, 11 y 20 de la noche, Toca de M2. Sierra, última banda, Sangre de Raíz, 23.45. <risa> <risa> Ahora te lo mando. Ah, buenísimo, buenísimo. <risa> bueno, nos mandaron para el fondo. <risa> ah, es, eh, anteúltimo, claro, el 9. Eh, banda lindo, número mano? 9 de M2, eh, 23-20, y 20 de oh, la noche. espectacular, espectacular. Bueno, sí, joya, joya. Eh, supuestamente va a ser calor el sábado, así que va a estar genial ahí que la gente anda dando vueltas. Yo eh, supongo que va a haber una cantidad impresionante de gente, así que... Va a estar buenísimo. Dale. Genial. Bueno, ahí te, ahí te reenvío eso. Eh, le agradecemos a, a Juan Pablo Bertolini, que me lo acaba de mandar acá por, por WhatsApp mientras estábamos charlando. Luca, te mando un abrazo enorme. Eh, la mejor para el sábado y, bueno, estamos ahí. Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la Kermés, por, bueno, tenernos en cuenta, por llamarnos. Así que es una alegría enorme para mí que me den este espacio ahí para poder contar lo que pasa con DM2. Les mando un abrazo y, bueno, nos vemos en pico. Ni hablar, ni hablar. Abrazo ahí a, a toda la banda. El sábado estaremos ahí, en General Pico. Abrazo, loco. Chao. Hasta luego. Luca de la Serna, cantante de los DM2 en la mañana de radio.